Clima actual en v i e t m a m e gusta hablar con mi amigo porque. En v i e t m a hay dos grados con sol. Esa, muy bien. ¿Y cómo estará.?、Eh, a ver, tía m a y n a g u e l ¿dónde? Querés saber. Eh, ¿eh? Comayo. En Comayo. En Comayo. En Comayo. hay menos tres grados con cielo parcialmente nublado. ¿En y a c o v a c i En Ingeniero y a c o v a c i hay menos dos grados con sol. En Maquinchao En n m a q u i c hay o h a menos tres grados con sol. En Balcheta En a l c hay e t h a menos un grado con sol. En Bariloche, en San Carlos de Bariloche, hay cero grados con cielo mayormente nublado. Se ha logrado, no hace ni fío ni c a l o r dijo un amigo, y nada que ver.、Eh, acá e s t a m o s ¡Qué v a Permitíme este aplauso, increíble la, la señora, ¿cómo sabe? ¡Qué increíble! e La, la pudo ver porque no la había visto yo, pero ahora que la veo, ¿Viste? ¡qué bárbaro! ¡Ay,、no, sí. v i e n e Además. o me, me lo imaginaba más moroso. Y sumisa,、pero. viene, cumple y se va. Impresionante, la verdad que. <risa> No, no, no pensaba esta tecnología.、Eh, que, <risa> y, y me, me, sor, me sorprenden cada vez que vengo. <risa> Qué grande. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Entramos en julio y cuando entra julio uno dice, Come y Fes. Y en realidad uno no dimensiona. Yo aprovecho y te paso un matecito para que sí, pueda bajar sí, el bicochito z、sí, sí. que estamos acá. Sí, uno no no voy a aprovechar que hay una cámara para que vean cómo. <risa> <risa> Está la cámara Sale el vaporcito acá. <risa> Muy bien. Increíble estos mates, ¿eh? Bueno, y uno dice, Julio, Come y Fes. Pero en realidad uno no dimensiona que el Come y Fes se comienza a trabajar. Apenas termina el anterior, digamos, comenzaron en agosto del año pasado. Sí, sí casi que te diría en mismo julio, pero sí,、eh, todos los años es así de intenso. Se arranca ni bien se termina el anterior a, al, al armado del siguiente.、Eh, casi te diría que el año que pasó lo empezamos a armar incluso antes,、eh, ya pensando en algunas mejoras para, para este comarca cómics. Así que, bueno, una locura, seis años ya acá. Yo, en realidad, tengo que decirte la verdad: yo lo organizo más que nada para venir todos los años a poder tomar <risa> estos mates、Tomático. y estos bizcochos. Esa es la verdad, señora, lo tiene que saber usted. <risa> Así que, no, la verdad, que contento, contento de poder estar ya seis años、eh, realizando este evento, ¿no? Que, bueno, vos lo viste prácticamente nacer. Sí,、eh, y acompañamos desde un principio, y cuando comenzó aquella idea. Hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? Este, me acuerdo que comenzó con un espacio y hoy ya se ocupa todo un montón de niveles. El y... edificio empieza a quedar chico casi. La verdad que sí, sí. este año ocupamos incluso otro salón más、eh, para hacer el patio de comidas, va a estar en, en, en otro salón.、Mirá. Así que la verdad es que, que sí, fuimos incrementando lo, los espacios físicos que, con los que contaba el, el predio. Y además doy fe de que es mucho interés de quienes tienen sus puestos, sus stands,、eh, que. Uno ya por allá por diciembre se te agotan los espacios, digamos. s í sí, f e e Sí, sí, sí eso, es así.、Sí. Lo cuento para que tomen dimensión de cómo es esta producción que ustedes van a poder de alguna manera vivir aquellos que se acerquen、eh, para el Día del Amigo, digamos. Quedó justo en el、Quedó、medio, justo en el medio ¿no? del Día del Amigo. La, la fecha exacta va a ser. 19, 20 y 21 de julio. Así que el 20 vamos a estar todos ahí abrazados. Lloramos incluso. <risa> a las 8 y media de la noche nos abrazamos para llorar hasta las 9. e l año pasado, entre las novedades que hubo, bueno, un ring que afuera ocurrió todo el momento de, de, de lucha y algunos que tenían un poquito de, de memoria se acordaron de estar en el ring, otro más de, de, de, de lo que ha sido siempre esa. 100% lucha, 100% o sea. lucha todo lo más moderno. Pero bueno, contame de este año, ¿qué tiene de particular? Bueno, este, es? este año vamos a volver a incorporar lo que es lucha libre, pero local.、Eh, es una nueva apuesta de, de gente de acá, que bueno, un poco el impulso fue el año pasado, ¿no? Fue... Esta incursión a la lucha libre de acá, y bueno, muchos chicos se sumaron a hacer una troupe local. Así que vamos a ver Vamos a ver a cómo sale, comarca Catch Fight se va a llamar.、Mirá. Así que vamos a experimentar un poco con personajes de acá, locales. Lo, lo que uno pudo ver en aquella oportunidad es que están muy preparados, muy entrenados, y se hace toda una actuación ahí. Que muchos chicos, incluso este. Lo veían así como sorprendido, porque uno veía h í、sí. cómo m a n e j a b los cuerpos. Todo, tiene un 50% de destreza y un 50% actoral. O sea, es como la mezcla perfecta de, de lo que es teatro y lo que es、eh, las artes marciales, ¿no? Y contame un poco de los invitados. Como, como si supiera, ¿viste?、Pero、no, Me、no, lo dio, g pero porque me contaron que Lo、así? pude apreciar y lo pude ver, incluso uno veía cómo volaba De hecho, la, la masa el año pasado me z amarrió y dije que no está muy actuado esta parte. ¿Qué está pasando acá? <ríe> esta es la parte me dolió,、exacto. pero bueno. Jorge, contame, invitados de este año, siempre se vienen destacando. Porque, y contame、sí. qué está confirmado este año. Bueno, este año nosotros vamos a contar, como siempre, con más de 20 artistas na nacionales. Entre los que tenemos a dibujantes que están trabajando para Francia, para Italia, para Marvel y para d l C, como todos los años también.、Eh, vamos a tener la, la visita de dos guionistas por primera vez. Siempre traemos a uno y ahora traemos a dos. Uno es Luciano Saracino, que la verdad que la está rompiendo en lo que es el cómic actual nacional. Y el otro es Gustavo Schimp, que por ahí el nombre, los más jóvenes no lo van a ubicar, pero es una persona que trabajó en las revistas de antaño de la Historia Nacional y que triunfó en Italia, en Francia, en prácticamente toda Europa. Y por primera vez s empezó a publicar con su editorial propia acá en Argentina, siendo el argentino, ¿no?、Yeah. Y bien acompañado con un prócer de los dibujantes, para mí, la verdad que es Horacio Lalia, que es un dibujante de la vieja escuela, y para mí es un honor conocerlo, así que. Eh, los más jóvenes que no lo ubican tienen una, oportun una oportunidad única de conocer a uno de los grandes que tenemos acá en Argentina de lo que es la historieta nacional. Ajá. ¿Te acordás de alguna historieta o algún dibujo de、y、él? Que... Él se encargaba mucho de, de hacerlo, por ejemplo, las adaptaciones de Lovecraft de, de terror.、Ah. Él hacía los cómics, es, es muy conocido por hacer esas adaptaciones. Y, y bueno, después ha dibujado en, en revistas como en La f i e r r o en La Scorpio, revistas de antaño. Y mucho material para afuera. Mucho material, pero es más conocido por ese blanco-negro bien, bien profundo、eh, de terror y de suspenso. La verdad, que va a estar、eh, más que interesante poder conocerlo ahora, Zulalia. Bien, y bueno, después, como siempre, tenemos música, tenemos un poco de magia. Vamos a tener los cocoros nuevamente cantando en el escenario.、Mira. Van a estar Nerdomancer haciendo un programa en vivo, que son youtubers también, así que van a estar haciendo un programa. Inevitablemente、gale. empieza a llegar eso también, ¿no? El comifé,、sí. porque hace 6、sí. años atrás no, mi no. youtuber no estaba arriba del escenario. No estaba、Mirá. arriba del escenario y ¿No ahora no? empezamos a incursionar con algunas cosas nuevas. Va a haber algunas presentaciones de libros también que se van a estar presentando, en... que tienen que ver con libros de, de historieta y comics books que se le dicen, y con algunos libros de terror que también se van a estar presentando de la misma gente que viene de afuera. Viene también、eh, Agustín Graham Nakamura.、Ah. Que Agustín Graham Nakamura es, es local, casi lo diríamos que es local. Si bien no es nacido en v i e t m a pasó、Tal、toda、cual. su infancia acá, pero、eh, ya de, de, de grande se fue a vivir a, a Buenos Aires y luego a Brasil. Ahora él está viviendo en Brasil. Y bueno, es un gran mangaka argentino, o sea, un dibujante de manga, que se fue a estudiar a Japón, justamente. Y el apellido Nakamura, obviamente, también tiene descendencia japonesa. Eh, y bueno, y va, la verdad que es increíble todo lo que tiene para contar desde sus vivencias acá en, en, en nuestra capital, digamos, en, en,、sí. en nuestra comarca, y, y luego cómo fue、eh, la salida de acá. n o La verdad que va a ser muy rica las charlas de él porque van a poder justamente. Vivenciar todo el proceso que, que significó ser un dibujante de élite como es ahora él, ¿no?、Uh -huh. Y la verdad que me parece interesante eso. Eso se va a dar todo en el microcine. y o sé que tienen todo organizado, ya les cuento.、Exacto. He ido a un par de reuniones <risa> tienen los planitos y estar equipo trabajando. Acá viene Jorge, pero son muchos más los que eh, hacen、eh, p o s i b l e el Comarca c o m i f e s Pero bueno, el、eh, microcine va a ser como esa sucesión de charlas y encuentros. Exactamente, los dibujantes y los guionistas van a tener sus charlas en el microcine, como bien decías, y a, a la vez también van a tener los talleres en las aulas de talleres.、Claro. Los mismos dibujantes. Por ahí van a dar dibujos de, de, de acuerdo al estilo que manejen, igual que los guionistas. Van a estar dando talleres y charlas, tanto en microcine como en, en los talleres, en las aulas que nosotros le decimos talleres en realidad. Y además van a estar en su stand, así que la gente que no los pudo ver en taller o en la charla lo va a poder encontrar en su stand dibujando o、eh, pudiendo adquirir alguno de, su, de sus libros. Eh, la disposición del lugar, para aquellos que no conocen, ocupan toda la planta baja, el gimnasio, los otros niveles del p a u l o s e x v o del Cursa, es así. ¿Es sí, unificamos que... lo que es el Cursa con el p a u l o en realidad utilizamos todo el predio, todo lo que es. Planta baja, como bien decías vos, todo lo que es primer piso. El escenario siempre ubicado donde está. El año pasado había quedado un escenario tremendo. A y, comparación de las ediciones de año. Y lo vamos a repetir porque nos encantó. Era muy es buen escenario, a mí me impactó. Un ¿eh? escenario excelente. El、Mirá. amigo Roberto Leli, la verdad que es bien, bien. genial el escenario y él como persona, mucho más genial Mirá, todavía. Buenísimo. Así que el escenario, lo están todos,、eh, así como está. Dispuesto, siempre cambiando alguna que otra cosita, ¿no?、Eh. Pero, pero más o menos la, va a ser.、Eh, Idéntico al, al año pasado la distribución de los stand. ¿Qué s cantidad de、año? puestos este año entre librería y.? 52, y todo lo demás. si no saqué mal la cuenta.、Mirá. Siempre digo más de 50 porque me equivoco con el número exacto, <risa> pero, pero son 52.、Eh... Y después tenemos en el segundo piso todo lo que es videojuegos. Este año, además、eh, de haber realidad virtual, torneos de PlayStation 4, de, de PlayStation 2, de PlayStation 3, vamos a tener también.、Eh, Algunas cosas nuevas, como por ejemplo la gente del círculo de ajedrez de Viedma, que se suma,、bien. así que va a haber torneos de ajedrez, algo que a mí me apasiona. Soy muy malo, pierdo enseguida, pero me encanta. No, pero está buenísimo. Sí, se sí, está sí. reactivando el círculo, así que enhorabuena que está. La verdad que La verdad que me pone muy contento que se puedan sumar. También va a haber eh, eh, juegos de rol para los que les gusta el rol. Y bueno, cartas Yu-Gi-Oh! Va a haber un torneo de Pokémon Go. No sé muy bien de qué se trata, <risa> pero sé que que están todos con el celular. e、bueno. s í q u e me parece que está bueno y a la gente, a los chicos sobre todo, le. Ah, el Pokémon gustó. Go e s e que ibas cazando bichos. Exactamente, bichitos, ¿no? ibas cazando bichos.、Bueno. En un momento era furor uno veía por distintos lados.、Y、ahora volvió, volvió c Mirá. Con la película y todo eso, como que volvieron a reactivar. Ah, claro. Detective de Pikachu, no la vi igual, pero. No, mirá, sí, sí, me acordé porque en un momento era furor andaban Sí, sí, estaban、lados. todos ahí buscando. Señor, mire, para los dos lados antes de cruzar, estaba con el celular sí, cruzando. Excelente.、Sí, sí, sí. Era de las recomendaciones.、Eh, en un momento, no el año pasado, pero el anterior, habían usado el subsuelo para hacer algo de terror. Este año, ¿cómo、sí. viene con la temática terror? No, este año nosotros no, no vamos a incursionar、eh, con el terror. Por lo menos, yo creo que ya fue un punto final el evento de, de terror.、Eh, estuvo muy lindo, lo disfrutamos mucho, pero bueno,、eh, fue solamente.、Eh, En ese evento, digamos. Después hicimos el especial de terror y luego ya con eso le dimos como el culminado. Hay mucha gente que lo sigue, que lo sigue pidiendo, pero en realidad <risa>、eh, fue mucho desgaste de realizarlo. Y, y bueno, muchos, lamentablemente, muchos de los muñecos que armamos、eh, se echaron a perder. Y,、uh, y bueno, tu, tuvimos un, una mala suerte ahí en, con, con algunas cuestiones. Y bueno, armarlos llevaba mucho tiempo. Así que bueno, le, le dimos como el broche de oro cuando hicimos el evento de terror y lo, lo dejamos ahí. ¿Apertura este año? ¿Está programada? ¿Está prevista? Va, va a haber un show de apertura. Este año ni siquiera yo voy a saber muy bien de qué、ah, se、mira. trata la apertura porque lo delegué por primera vez. Así que me voy a sorprender junto con todos.、Uh -huh. este, sé que tiene que ver. No, no quiero spoilear nada p o r e a n a s t d a d e s t á prevista pero... para el 19 al mediodía como el siempre? El 19 a las 13.30 aproximadamente、claro. estaría el show de apertura y a las 14 el ingreso al público. Bueno, y vamos a lo concreto. Entradas anticipadas siempre buenas. ¿Cuántas quedan? ¿Cómo、las、es? Quedan, mira, ahora en un rato tengo que ir a, al local justamente que las está vendiendo. Pero creo que quedan menos de 25. Ah, bueno,、Así、¿y dónde que, es? ¿Para aquella que está escuchando?、Eh, en Dividi Mania, frente a la Escuela 1, sí, 25 sí, de mayo de、sí, sí, 7-18. Ahí、eh, Javier, con una sonrisa enorme, los atiende. Eh, y bueno, y, y ahí están las entradas anticipadas. Ahí están las anticipadas. Que、sí. tienen un valor de. 600 pesos en, en, en el local,、uh -huh. que son por los tres días. El incluye, pase tres días. Incluye todo lo que, que acabamos de decir, ¿no? Todo lo e s t a l l e r o d la s c h a r l a s Eso l a c c e a todo. El encuentro con los artistas. ¿tabes? Exactamente. Y después en puerta va a tener un valor de 300 pesos. Diario.、Mm, Eso para、sí. pasar todo el t i e m i o m e n o r d e 8 no abonan en la entrada. Los、eh, p e q u e s no abonan. Bien. Para í s i tiene 9, s e ñ a l a Tampoco, no es、eh, que se、vale, está. No, en no, con、no、el argumento. Claro. Así、Está. que bueno, y después, obviamente, los dos artistas internacionales que vienen: Cayamal Martínez, que es la voz de Bob Esponja y de Batman del Futuro, que vino el año pasado y este año regresa nuevamente, así que le que quedó gustando la comarca. Bien. Y Marcos Patiño, que es la voz de i k y de Fénix en Caballero del Zodíaco y de m a s h i n Boo en Dragon Ball, entre infinidad de otros personajes. Hizo varias voces en Supercampeones, bueno, y así. Este, y muchas películas, ambos. Así que va a estar. La v ¿Ellos r d d a que... e e vienen de México? De México los dos. Si bien Kai es venezolano,、eh, está en México está trabajando,、ahí. así que hace muchos años que le está viviendo ahí. Porque gran parte de la industria del doblaje está en México, por eso. Y es, es la, la, la más grande de Latinoamérica, la mexicana, así que están las grandes.、Eh, y otro dato que más, varias veces me has contado es que a veces vienen solo para este evento. O sea, pasan por Buenos Aires, vienen a este evento y ya después arrancan otra vez para e s o De、cima. hecho, a excepción de Kai, que primero va a Comodoro Rivadavia. Mirá. Porque justamente el año pasado, bueno, el, año, el anterior、eh, tuvimos la, la suerte de conocer a los chicos del Banzai, que es otro evento en Comodoro Rivadavia. ¿Cuál y... de grande que este? No lo conozco, es un evento grande también, pero por ahí ellos nos e animan a traer más artistas quizá. Entonces llevan pocos,、eh... pero bueno, la verdad que me gustaría conocerlo al evento porque es, es grande. Y bueno, y, y compartimos acá, digamos, este año.、Eh, yo lo recomendé porque la verdad es que es un artista impresionante. Y lo compartimos entre los dos. Y Marcos Patiño, si b i e n e x c l u s i v a m e n t e para el Comarca Comics. Mira. Pasaje: México, Viedma, Viedma, México. c Yo. <risa> los valores en dólares. No me lo hagas acordar porque cancelo <risa> todo ahora. Y... No, no, no. Está todo recontra confirmado: 19, 20, 21. El Comarca Comic Fest.、Eh, bueno, ahí las entradas anticipadas pueden a DVD Manía frente a la Escuela 1 en 25 de mayo. Y、eh, aquellos que, bueno, lo tienen previsto para ir solo un día. Generalmente algunos van viendo、sí. también ahí sobre el momento. Sí, seguramente en estos días vamos a subir el cronograma en, en el Facebook. Claro, porque、Así、algunos de u s t e ahí van eligiendo que... qué es lo que prefieren hacer. ¿Va a estar tocando usted? Sí, a n i m e Sí, sí, sí, a sí. A sí. Sábado y domingo vamos a tocar nosotros. El viernes va a haber K-pop, que es la,、ah. la gente que baila. Va a haber mucho baile el viernes. Un cierre a, a pura danza. n o、no, yo porque no, no me dejaron. Pero tenía un numerito bárbaro armado, pero no me dejaron. No te dejaba participar. No me dejaron. Pero la organización, che. Y no sé quién está atrás Jorge Amarilla con nosotros contándonos de Comarca. Com no, no, no tengo, ¿Dónde Com... está Mauro? Se fue, Mauro. Se fue, sí. ¿Dónde están? Está ahí está, ahí apareció. Bueno, otra cosa, no dejen,、eh, no dejen pasar esta oportunidad porque este evento va a cerrar un ciclo. Es probable que este sea, señora, a usted le digo, que sea el último comarca común. No, me d i c a s e Lo tengo que decir, lo tengo que decir acá. Así que, la verdad que nosotros t u v i m o s seis años trabajando con, con mucho cariño por este evento. Pero pasa lo siguiente: no,、eh, bueno, no hay mucho que contar, creo que más, más a las claras no puede estar. No estamos transitando, digamos. Un, un momento económico, digamos, abundante, entonces el evento sufre también las mismas consecuencias. Nosotros, como organización,、eh, no queríamos no hacer el evento para que el evento pueda tener un cierre, p u e d a tener un, un, un lindo cierre arriba, como todos los eventos. Pero yo ya no puedo prometer que el año que viene sea igual. Entonces,、eh, en mí está esa sensación de decir. Si yo no puedo hacer el evento igual o mejor el año que viene, mejor terminémoslo acá,、eh, que quede un lindo recuerdo y no que termine por otra cuestión y que la gente se vaya con una mala sensación. Al final el evento termina siendo más chico o cosas así. Entonces digo, mejor saber cuándo dar un paso al costado y creo que este es el momento como para darle cierre a un ciclo. ¿Más adelante habrá comarcas? Se pregunta a la señora mientras bate esas claras de huevo.、No. <risa> y yo le digo, no lo sé, señora. Puede que más adelante aparezca alguien que haga otro evento, o mismo nosotros、eh, vuelva a encender esa chispa, de, de, de, que seguramente va a pasar conociéndome. Pero lo que sí es que el año que viene, por lo menos, no va a haber comarca. Entonces, este sería un lindo momento para que la gente、eh, pueda acercarse al evento y pueda disfrutarlo en familia, con amigos, aprovechando que el 20 de junio es el Día del Amigo. Y, y bueno, pasar todos un, un agradable fin de semana. Yo quiero aprovechar y decirte en voz a todo el grupo que trabaja, que pone mucho, este, mucho tiempo, fam familias completas que l a b u r a n ahí, que los felicito, han logrado un. r e c i e n te lo decía fuera de micrófono, el evento más grande, de, así con, con este tipo de organización temático,、eh, con números de primer nivel, todo. Así que bueno, ojalá sea el cierre de ahora y que dentro de un par de años, digan, vuelve el comarca con mi fez. Y bueno, ahí estaremos. Y además, para los que están escuchando. Eh, han multiplicado la idea al punto tal de que la han llevado a otras localidades donde también se disfruta, se, se produce ese encuentro. Lo quiero contar: han estado en la línea sur, en, en Jacoba, en,、sí, en, sí, en, sí. en San Antonio Oeste también. Sí, este, así que el crecimiento ha sido siempre. Yo sé que el desgaste está. Porque además son tiempos que le quitan a su s familia s y demás, pero también lo hacen con placer porque son todos fanáticos y a m a n t e s No, tal cual. Es es lo, las dos cosas lo, es ocurren. Es, es pero es lo bueno, que... lo quería contar porque es parte también de la、no, actividad. Muchas gracias. Y la verdad te agradezco mucho a vos, a Radio Encuentro, que siempre están y, y bueno, que siempre nos apoyaron. Y por estas cosas también vale la pena hacer el evento, digamos. Y el desgaste por ahí se siente mucho menos cuando uno está apoyado en amigos como, como ustedes. Comarca Comifes,、eh, por ahora cierra un ciclo, así que e s t a t e atento. 19, 20, y 21 de julio.、Eh, seguramente dentro de un par de años ahí estaremos o través de p r e g u n t a Jorge, no sale, este...、eh, ahí estamos. Ojalá que eso ocurra. Gracias por venir y ahí estaremos también acompañando lo que será el inicio y el desarrollo en plenas vacaciones del Comarca Comifes de este año. Gracias. Muchas gracias.